Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wal-Fajr Empiezo con el nombre de Allah El Clemente El Misericordioso Juro por el Alba Walayalin Ashr Por las diez primeras noches de Dul Hijah والشفع والوتر por todo lo par e impar. والليل اذا يسr Por la noche cuando avanza hacia el amanecer. Hal fi dhalika qasamul li dhi hijr. ¿Acaso este juramento no contiene pruebas suficientes para los dotados de inteligencia? Alam taro kaife fa'ala rabbuka bi'ad Acaso no sabes, oh Muhammad Lo que tu señor hizo con el pueblo de Ad Iramadatil imad Que habitaba en la ciudad de Ein Ram Las de las columnas Alatī lam yukhlaqo mithluha fil bilad Alatī lam yukhlaqo mithluha fil bilad No había pueblo en la tierra que pudiese compararse con él. Wathamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. ¿Sabes lo que le sucedió al pueblo de Samud, cuyos habitantes esculpían sus viviendas en las rocas del valle? Wa fir'aun dhil autad. Y al faraón, el de las estacas. Alladhina taghaw fil bilad Todos ellos se excedieron en la tierra con sus pecados. Fa aktharu fiha al-fasad Y extendieron en ella la corrupción. Fa sabba alayhim rabbuka sawta adhab Por ello Tu Señor les infligió diferentes castigos de extrema dureza. Inna rabbakal bil mirsad. En verdad, tu Señor vigila constantemente lo que hacen sus criaturas. Fa amma al insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yakulu rabbī akraman. Cuando Allah pone a prueba al hombre honrándolo y agraciándolo, este dice, Mi señor me ha honrado. Mi señor me ha honrado. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ما si lo pone a prueba restringiéndole su sustento dice Mi señor me ha humillado Kallā bal lā tukrimūna al-yatīm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 cuando la tierra sea nivelada por completo el día de la resurrección waja rabbuka wal malaku saffan saffa y tu señor llegue para juzgar a sus siervos y los ángeles se alineen ante él formando filas wajiy ayma idin bi jahannam Yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu al-dhikra Isaka venir al infierno de manera que se haga visible Ese día el hombre recordará todas las acciones que realizó pero de nada le servirá Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati Entonces dirá Ojalá hubiese realizado buenas obras para la otra vida. فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ Ese día nadie castigará como castiga a Allah. ولا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ Ni nadie encadenará a quienes rechazaban la verdad para castigarlos como él hará Ya ayta han nafsul mutmainna se le dirá al alma de quien creyó y obró rectamente oh alma sosegada por haber obedecido a Allah iruji ila rabbika radiyatan رضيه regresa a tu señor satisfecha con la complacencia de tu señor Fadkhuli fi ibadi Entra con mis siervos rectos y virtuosos wadkhuli jannati A mi paraíso